Esto no es entretenimiento. Explosión juvenil no es entretenimiento. Son momentos de colaboración con el Espíritu Santo para que Él cumpla sus proyectos y propósitos en nuestras vidas. ¡No lo sueltes! ¡Clama! ¡Clamas a desmayar! ¡Clama, clama, clama, clama! Espíritus de hechicería, de religión, espíritus de muerte, lárganse en el nombre de Jesús. bien, sigue orando en lenguas orden en lengua lo más fuerte que puedas lo más fuerte que puedas espíritus de religión engañosos, mentirosos largo en el nombre de Jesús largo en el nombre de Jesús está abriendo brecha el Espíritu Santo en ti también en mí para depositar su verdad lenguas, si no tienen lengua recibe el bautismo en el Espíritu Santo más, más, más más allá hay libertad allá hay libertad Todas las brujerías se rompen Todas las hechicerías se rompen Toda la tristeza, los temores Se van en el nombre de Jesús Se establece el reino de Dios En los corazones, en las mentes Este es el ruido Que conecta Que trae el cielo a la tierra